Buenas tardes, esto es Puente Alto Rong and Roll. Aquí estamos una, un día, viernes 14 de septiembre, otra vez iniciando este programa. Y se nos viene el 18, increíble.、Y、anda cualquier curado en las calles, cualquier curado en las micros, ya, compadre. Siendo 14, imagínate, quedan 5 o 6 días de celebración. ¿Cómo van a terminar esos cabros? Increíble. Una semana de carrete, se nos viene el nivel 18, las fiestas patrias en, en nuestro hermoso país. Y estamos en la ciudad más, o sea, en la comuna más populosa de Chile. Puente Alto, media calurosa la tarde, estaba preciosa la vista. Hemos llegado, estamos todos, llegó nuestra nueva, la sorpresa, la sorpresa que tenemos para todos ustedes, la tenemos acá, de ahí la vamos a presentar. Así que,、eh, increíble, los quiero saludar a todos los que nos están escuchando en e s t e m o m e n t o Quiero saludar, saludar a Alejandro Cárcamo y Chani, que son, un, bueno, Alejandro Cárcamo es、eh, un gran amigo, un ex compañero de trabajo que se porta increíble, un gran amigo que hace mucho rato no veo, pero siempre estamos comunicando. Él es de San Bernardo, así que dijo que iba a escuchar la señal online de Puente Alto Rock and Roll. Y además a Víctor Ascanio, un actual compañero de trabajo que también q u es e venezolano, se viene a abrir、eh, espacio acá en Chile, está feliz.、Un、saludo para él, así que、eh, esta es la presentación de Puente Alto Rock and Roll.、Le、espero、eh, a, bueno, a Liz también, que siempre uno me escucha, a varias gente que, que nos está escuchando en este momento. Un saludo, chicos, a tomar con, moderidad, con moderación i d d o o n m d e r a c este 18. Así que, ¡davo! Tomen, coman, vacilen, bailen cuecas, z a p a t e n jueguen a juegos típicos, salgan con sus hijos, disfruten este 18 Fiestas Patrias en nuestro querido Chilito. Así que nada, nos vamos a ir pronto con un tema de corte, ya estamos organizándonos en p u e s t e Arte Rock and Roll. Tenemos una gran banda invitada, un amigo que no veía hace tiempo y quería felicitarlo b u e n o la felicitación a mí un m o rato, pero ya les voy a contar por qué. Así que, nada, un gran honor que esté la banda l i g n o w acá en este programa increíble que se llama Puente Alto Rock and Roll. Seguimos con la presentación muy pronta de una niña que va a tocar pronto yo tu cacho en unos par de horas más. Es músico, es trompetista, n o de una banda, gran banda puentealtina que se llama Sonora Carnicera. La vamos a tener en los controles y con tiene una gran opinión. Así que, sí, por supuesto, p o r supuesto, Mayerling. Mayer l i n d i c i n u e v a Carnicera, la tenemos acá en los controles con su voz, con su opinión. Así que, chicos, los dejamos invitados a quedarse en el Dial del 107.5, la radio Puente Alto, la radio que nos da el espacio para que crear Puente Alto Rock'n'Roll. a d Los invitamos a llamar al teléfono 222-22872-7871. Es el teléfono de l radio, recibimos llamado. ¿ah? Ojalá no llame ebrio, si, ¿sí, ah? por favor, le pido. Para que no salga tan extraño el tema. Así que le seguimos s invitando a escuchar Puente Alto Rock'n'Roll. a d Nos vamos c o n el primer tema corte. ¿O todavía no. ¿O todavía no estamos listos, ¿no? Ozzy Osbourne, exacto. Chicos, lo dejamos en este Fiestas Patrias en Chile con un pedazo de tema que se llama Mr. Crowley del Gran, el Gran, el Príncipe de las Tinieblas, Ozzy Osbourne en Puente Alto Rock'n'Roll. a d Eso fue Mr. Crowley de del Gran Ocio Osborne. u Bueno, antiguo vocalista. No, sigue siendo vocalista de Black Sabbath. Así que espero le haya gustado. Queremos darle un saludo cordial a Enzo que lo está escuchando. s a l u d o Enzo. Gracias. Creo que te gustó el tema. Así que un saludo para ti. Un nuevo, un nuevo auditor de Puente Alto Rock and Roll. Oye, chicos, primero que todo quería agradecerle la visita. Quiero presentar en primera instancia a las damas. A las damas. Primero que todo, partir saludando a nuestra nueva controladora oficial que tiene voz. que Tiene votos, ya no es un programa tan cabrón, tan masculino. Así que queríamos darle un aplauso primero que todo a Mayerlin de, de Sonora Carnicera en p u e n t e c o t a Rock and Roll. ¿Cómo estáis, Mayer? Muchas gracias, bien contenta,、eh, bueno, contenta con este nuevo proyecto. Eh, pero realmente e r un aporte como lo acabas de decir y que estas flores no sean no, en v a n o O sea, tenerte acá es un honor, es un honor. Es músico, así que imagínense. Tenemos increíble, un gran aporte en los controles. Va, pronto va a partir con, su, con sus secciones también, nos va a apoyar con eso. Vamos a hacer un programa re entretenido hoy día. Y también quería, primero, primero que todo, presentarles a la gran banda que tenemos acá, el, el, el auditorio de Puente Alto Rock and Roll. La banda se llama Limna, una banda de Puente Alto. Cabros, un aplauso para ustedes. A mi compadre Eric, que hace mucho tiempo lo conozco, y un honor tenerte acá, obviamente. Y ahora voy a contar la inferencia, porque te quiero felicitar. Un aplauso para Eric, porque vaya a ser papá, brother, ¿no? ¡Guau,、ah, increíble! Ah. Bueno, en realidad también para la bici, ¿no? También, también. Y también les queremos presentar a Sandy, que es la nueva vocalista del h i p n o w Correcto. Así que, nada, ¿cómo estás, Sandy? Bien, bien. ¿Bien?、Eh... ¿Todo bien? t y tú eres de l o b r a d o no nos contabas、eh, s í es un rally más o menos, h a s t a acá, s í lejos, lejos, pero nada, un honor t e n e r h a s t a acá. La verdad, gracias, no、y、igual estoy en r a d d estar e aquí y acompañar a e r i c en esta travesía. En esta travesía <risa> que es una banda que bueno yo la conozco hace mucho tiempo, la banda y encuentro que es pedazo de banda, una de las mejores、sí. bandas p u entre las tinas. Nada, c ó m o h a s estado bien, aparte de ser papá, ya, ya me c a r f r e s t e de casa. Dale, ¿cómo andáis? Ya, mira,、eh, primero que todo, agradecerte la invitación, Antonio. Vale.、Eh, contento de estar acá. Hace rato que nos estábamos metiendo ruido, ¿Sí? así que ahora, ya con la Sandy en, en las voces,、eh, estamos agarrando un ritmo de nuevo. Ajá. Y bien, pues, dándole harta pega a esta familia. y... Como todos e c í s p u s ahí con el nuevo integrante, integrante el、no, nuevo integrante también del i m n ¿no? a también pues un n v o f a n un nuevo fans. Oye, quería preguntarte, Eric, ¿cómo se genera l i m n a ¿Hace cuánto、ya. tiempo? y todo? Mira, la banda ya lleva en sí、eh, unos dos años, ¿Ya? más o menos. Y Partió con un amigo con el que tocábamos tributo. Ajá. Y de ahí ya la típica, se nos aburrimos ya de tocar tanto c o l o y. empezamos a, a crear y de qué cobertura hacía él? de qué banda? Pucha, paseo, paseo por... era el chico tributo podríamos decir ¿De pasé de por todo, todo? Lo que te、de、puedes imaginar, todo, clásico, Ozzy, Made, h a l l o w e e n s o Tajam, el f o l l r e claro pasé por, de hecho con Sandy también tocamos teníamos un tributo a Nibbles Nibbles, si podemos decir que tenemos a Darjaka en la mesa mi nombre es Taka Y claro, pues, pasamos, y, y ahí dando con eso ya murió todo el interés, ¿cachai? Ahí, y e m p e z ó a componer después con un amigo, ¿cachai? Y, y ya después, puchas, metiendo gente a la banda, que no le gustaba, se iban, entraban otros. e g u r o Y así tirando para arriba, hasta que、eh, empecé con,、eh, conocí a mi compadre Jaime, en el, Heine, el、uh -huh. bajo, ¿cachai? Y, y ahí el hombre también le dio como fuerza a la banda,、pues. se chiló y a p a ñ ó harto y... y de ahí、eh, con la banda llevamos como dos años tocando bueno este, tratando de concretar el disco y ya con los temas listos m a t e r i a l l i s cosa de cosas de materializarlo p o d r í a m o s d e c i r estamos ya... trabajando en eso no、sí. si、sí. ahí más adelante les vamos a con, contar la、ah, sorpresa、sí. yo conozco el i m n o pero nuestros nuestro auditores no lo conocen cuáles son las influencias de la banda la、ah. bueno <ríe> sí, las influencias de la banda、um, han sido principalmente maiden halloween h a m m e r f a l l bueno claro mira、ah, eh, igual están apuntando sí, arriba ¿eh? claro buena, mira sí, y más que nada siempre nos han criticado、eh, en mala y en buena ¿Sí? pero p o r q u é hacer más de lo mismo no, claro, Como que que es? yo siempre, pero y, escucha yo siempre he sido de la, de la opinión de escucha, si te gustan esas bandas y que d i g hacer algo sí, así porque no tenéis todo el derecho a hacerlo hay otros que apuntan a innovar a inventar cosas a hacerlo e s t i l o pero p a r a m í eso no es como el horizonte a mi me gusta el power y hago power、ya、y así p a r o el que n o quiere escuchar bien y el que no No, no, obvio. Y además hay un tema. Y si, de repente lo, lo hablaba con un amigo la otra vez diciendo: y Me decía, no, no, nuestra banda no es influenciada por ninguna banda. d Imposible, g o i imposible. i m p O sea, i b l o tienen algo de algo. Exacto. Entonces yo decía: No, pues imposible. No, no pero es que mi banda es, no. es, es única. No、claro, estáis、claro, locos.、Claro, o sea, Ya、no. está todo inventado. Claro, al menos somos... que me escriba que están con metal.、Y、ahí、claro. ya va a ser como algo que ya, ya.、Claro. Entonces, eh, <ríe> <Novedoso>. <ríe> ya te diga ella. Claro. e l No me lo q u Chicos, y, y apuntan el estilo. A, a, Ya tenemos claro a la parte de power, metal. ¿Ya? Bien, bien, bien rocker e s t u b a n d a También yo encuentro que tiene algunos temas que son sí, bien rockeros.、Sí, sí. Entonces, la, apuntar ese estilo, yo acá en Puente Alto, al menos conozco de pocas bandas que estén haciendo ese tipo de música. f i n a l m e n t e están apuntando. Y eso es bueno, que haya diversidad. c c a a sea, h o Tenemos grandes bandas en Puente Alto de, de, de Ratch. Ahora tenemos bandas como que hacen Sonora, que hacen Pumbia, c a y hacen de todo. Entonces, yo creo que la, la diversidad está al estilo. Claro, claro. Buscar su. su norte. Ahora, chicos, quería dejarlo invitado. Yo sé que quiero, quiero ver este invento, la verdad, quiero verlo. ¿Ah? l o s vamos a dejar invitados a todos nuestros ra a radio escucha auditores a tocarte un tubito. No, acá el desafío que siempre tiramos a las bandas. Dale, lo tiramos. No, primero que todo, Sandy, ¿cómo se llama el tema acústico que van a tirar?、Eh, bueno, la adaptación del, del tema es, acústico se llama、eh, Dreamer, d r r e e a m como sueños o alguna cosa así, no?、Claro. Buenísimo. Chicos, entonces tú me dices, ¿cuándo le damos? Tiramos, chicos, ¿cómo estáis Mayer ahí? para... Para el tema acústico de los, de los niños del Himna, niños, cacha,、ah, los, los lolitos los lolitos, los lolitos del Himna. Así que nada, vamos a tirar el tema acústico. acústico. ¿Les te parece? Estamos、ya. listos para los l e n e u a s estamos、sí. listos para los <risas>、pues、chicos. Le s dejamos en Puente Alto Rock and Roll a la banda Limnao con, con la, el desafío de siempre, el desafío que le s planteamos a cada banda hacer un tema acústico acá en el programa. Así que Eric, todo tuyo e l micrófono, Sandy, igual en Puente Alto Rock and Roll, Limnao. and Everyone e x p l a i n me how t h i s t o r t u r e has become my life and the tougher my reality. Dreams of able To get some sleep, it s tells me how much I've been hurt and what I started to feel. Dreams of torture. garden l a r r o ¡Era excelente! ¡Oye, sonó increíble, increíble! e En serio, este tema lo he escuchado como 10 veces, hermano. Pero n o c a con la dulzura de、claro. s a l t i r hermano. Tiene sí, como una i d a Me da、grande. otra onda, g ü e y Si、sí, es que tengo que decir、Casi. que tenemos tarja acá en la mesa, la、Ay. verdad. En serio, tarja de d i j u e n o s ¡No、bien. se diga más! ¡Claro! No, en serio, nunca lo he escuchado muchas veces lo he escuchado más roqueado y todo el c u e n o Pero escucharlo con esa dulzura, nada, en serio, un aplauso claro, okay, chicos. ¡Qué pasada! ¡Qué s a d a d a s a d a q u s a u é pasada! ¡Qué p a s a d s a d a En serio, me gustó mucho. Yo creo que va a ser un. O sea, ya está haciendo un gran aguante, Sandy. Sí, la banda totalmente, totalmente. Dándole un aire totalmente distinto. Bueno, sin d e m o r a preciar el,、no. el aporte de Juanito. De Juanito, el, sí, sí. Todo、voy. el tiempo el hombre tiene mucho talento. Pero ahora con Sandy ya tomando otro camino totalmente diferente.、Sí. No, excelente. Pero ojo, siempre manteniendo el estilo de la banda. Claro, de la banda. Sí, sí, sí o... claro. No, la verdad, yo estaba escuchando y sonó e n s precioso. La verdad, muy, muy, muy bien, muy bien. Oye, Eric, ¿y quién compone la parte Sandy que está acá en la mesa contigo? ¿Quién es el actual integrante del Hipnown?、Eh, ya.、Yeah. Bueno, los integrantes, tenemos la batería aquí: al Eric Rojas. Claro, al grosso、eh, Eric r o e a s Increíble, e b a t e r o Sí, s Buenísimo. Seco, seco, lo conozco. Sí, <risa> s No, muy buen b a t e r o Muy buen b a t e r o De chico. ¿Cabruchi? De los chicos de tu c a p i a Claro. En el bajo tenemos a Jaime Huerta. Sí, que le mandamos. O sea, un Salud, saludo que está en Argentina, está en Argentina escuchando Mira, buenísimo, conectado y ya e s t o Buenísimo. Un saludo Salud a Jaime, ¿no? Sí, saludo. Y en、eh, la guitarra, bueno, Felipe Benítez también.、Yo、ya、sí. está ahí con su pere ahí, escuchando igual. ¿Sí? sí. Y yo, ¿quién les habla? s、sí. sí. a n t d o recién. Del Oprado, ¿no?、Sí. Sandy Vázquez, del Oprado. Mi nombre es Sandy Vázquez. <risa> <risa> <risa> Mi nombre es Vázquez. Claro. Oye, chicos. m i r a yo sé que están. Cuéntanos algo más del proyecto y、uh -huh. van, van, van a entrar pronto a grabar algo de、sí, video, ¿no? Sí. ¿Cuántos temas tienen? m i r a en total lo que vamos a grabar, que va a entrar el primer disco, son 7 temas. Lo que ya siempre hemos tocado en vivo, ya, sí, pero、claro. ahora ya definitivo con la voz de Sandy. Y eso ya entraría en noviembre, empezamos. Dale, con los demás, empezamos y a, y a fin de año ya tener e l diciembre, el, el diciembre tener, el, tener el este ya materializado.、Vale. Dale, hoy acá, entre paréntesis,、eh, Claudia Jofé r nos dice canta muy bien La Gracias. Niña. <risa> la, la... Gracias por lo de niña. La Niña, niña sí <risa> que. Nada, todo bien. Chicos, les、vale, felicito. La idea es que se escuche pronto un material de, del Himnout.、Sí. La idea es、sí. que si, cuando, tengan, cuando tengan algo disponible me lo, me lo traen, lo、claro. hacemos escuchar, hacemos que la gente、sí. escuche el material. Y nada, pues, siempre ocupándose de, de la recomendación que siempre doy, que de repente para grabar. Darse un poco de tiempo y grabar algo de calidad. Claro, o sea, es más sí, que apurarse、sí. y grabar algo ahí nomás, es preferible que una banda se escuche bien, que tenga buen material y sea más fácil presentarlo a la radio, etc. Claro, claro. Cualquier, en cualquier plataforma, además, ¿te fijáis? Entonces, bueno, ¿dónde contactamos a l i b n a o ¿Dónde lo buscamos en este momento?、Eh, bueno, en este momento en redes sociales estamos en Facebook. ¿Ya? O sea, en la ¿Cómo contactamos、no, l i b n a o l i b n a o con B Lipnao con B. N-A-W Así、ah, es chicos, si、sí、ya s a b e n cómo cantar, contactar a esta banda l i b n a o Y también hay una página de YouTube con ¿Ya? el mismo nombre l i b n a o Y ahí están El、van? material que tenemos Nuestros videos,、Perfecto. presentaciones vivos、Buenísimo. Ahora vienen en, en, noviembre.、Ah, en noviembre Ya ahí tenemos Tiene algo una... que engendrar para noviembre、sí, O sea, en el local y todo, ¿no? ¿Dónde van a estar? No, todavía no estamos vamos, vamos a estar informando ahí en, la en, la... en redes sociales. Claro. Vale, yo nos dejo invitados porque realmente, chicos, cuando tengan algo, vengan a r p r e s e n t a r traen ni el、problema. material, lo hacemos escuchar en la radio y, y la idea e siempre s estar apoyando a las bandas puentertinas y en realidad a todas las bandas, pero especialmente énfasis a las bandas puentertinas que es nuestro norte, digamos, como p r g a m a como Puente Alto Rocando. k Así que creo que, primero que todo, un aplauso、sí. a ustedes, chicos. Gracias.、Sí. Oye, Mayer, ¿te gustó, no? Sí, me encantó la voz de ella. ¿Cierto, d u c e ¿No? Bien, bien. De、sí. la, es que está... la niña. Es que t a m o s、sí. acostumbrados a escuchar. tanto, Bueno, en el, el tema rockero, en el aireo, estamos acostumbrados a tener más, más, más, más potencia. Pero、claro. e cuando llegan bien así con esa voz tan dulce, se agradece, la verdad, es un aporte. Así que chicos, muchas gracias por estar en Puente Alto Rock and Roll. Nos vamos ahora con el tema de corte. Mayer, ¿o no? Nos vamos con el tema de los chicos. ¿Cómo se llama el tema de los chicos? De Slim Now, en Puente Alto Rock and Roll. Exactamente. Preséntalo tú, Eric. ¿Cómo sí, se llama? Bueno, este es nuestro caballito de batalla. Ya. Que ya con este tema siempre cerramos todas las t o c a t a s Y ya muy pronto lo vamos a estar aquí ya presentando e n vivo con Sandy. Con Sandy en y nuestro tema Live Now. Live Now. En Puente Alto Rock and Roll con el mismo tema de o n ó n i m o Live Now. En Puente Alto Rock and Roll con los controles con Mayerlin. Dale, Mayerlin. n、uh. t i r a Ese fue el tema Limnao de la banda invitada esta semana. Espero le s haya gustado. Lo pueden ubicar en redes sociales, en Facebook. Así que tienen f a n p a g e Así que un aplauso para ellos, chicos. Muchas gracias por acá, estar acá en Portal t o Rock and Roll. Luego, gracias a, a ti por invitarnos gracias, y... Por y agradecido. Dale,、Gracias. genial. Sí, Oye, Mayer, nos vamos con el siguiente tema de corte. Espero le guste a Enzo, que según él está escuchando dos temas a la vez. Este、uh -huh. tema va dedicado para ti, Enzo, que nos está escuchando, para la Liz, que es una amiga que también escucha siempre c u e n t a r t o rock and roll para la Andreita. Espero le guste. Esto es Whiskey, o h medio sed,、ah, Whiskey in the Jar de Metallica. Encuentre e l t o rock and roll. Te mando un saludo, ¿no le escuchas? d r que n a o s A puente alto rock and roll de regalo, mira, presenté Whisking the y a r y además le tiramos de regalo a nuestros、eh, radio escuchas Fate to Black de Metallica. Los fanáticos Metallica van a agradecer este gesto todo porque es 18 de septiembre. Así que, nada, hoy, hoy tanta hueca, tanta cumbia que si viene, está todo bien, ¿ah? ¿eh? Pero nada, y tocatas Puente a l t i n a y tocatas en todos lados, metal también, así que rock también, así que asista, apoye, difunda, esa es la idea de levantar la escena Puente a l t i n a y la escena rockera y metalera de toda la región metropolitana y a nivel nacional. Así que, bueno, gracias a las personas que vamos a presentar ahora, se hace posible este espacio, ¿ya? De nuestros colaboradores, Mayer, nos vamos con nuestros colaboradores, ¿ya? Eh, primero, en instancia, vamos a presentar a Tecno Santiago, empresa dedicada a la asesoría, mantención e instalación de equipos de alta tecnología. En constante capacitación de su personal, cuenta con sistemas de cámaras de seguridad, alarmas, accesos biométricos, psicofonía domiciliaria, alarmas comunitarias, cámaras de seguridad, insisto, alarmas PMC. Todo en prevención de robos es para Tecno Santiago. La cotización es gratuita, hay, los valores son súper accesibles, chicos. s u p e r accesible y les dije la semana pasada que alguna gente que viaja fue de Santiago ahora en esta fiesta. Tenía que haber llamado a Tecno Santiago porque no dejen e la casa sola, no sé, apoyo, le van a robar. Así que Tecno Santiago ofrece seriedad y responsabilidad. Mire, como les dije hace un rato, la c o t i z a c i ó n es gratuita, así que qué mejor. Lo pueden ubicar en el correo electrónico contacto arroba cctvsantiago.cl o al teléfono más 569. 40 311 353. Esto es solo por WhatsApp. Y en su página web en www.cctbsantiago.cl Tecno Santiago, ojo, cotización gratuita, valores accesibles, seriedad y responsabilidad. Es una empresa f u e n t e a l t i n a a la cual hay que apoyar. La verdad, yo la recomiendo 100%. Yo en mi casa le instalé, pero compadre, cámara. Bueno, hasta el perro se lo compré a Tecno Santiago, hermano. Muy mal. En serio, te juro, la cotización es gratuita, es súper serio. Increíble, puse acceso biométrico. Lo malo que ahora yo no puedo entrar a mi casa. Chuy, u y Me cambiaron la huella, hermano. Entonces, no puedo entrar ni a mi casa. Por eso no me pude a veces llegar.、Oh, no, yeah. no, no, no, mentira, mentira. o No, Tecno Santiago, chicos. En serio, una empresa absolutamente seria. Dedicada a la asesoría y mantención e instalación de equipos de alta tecnología. Así que llámelo, contártelo. Absolutamente recomendable. En Puerto Alto Rock and Roll. Es un gran colaborador que tenemos. Así que, por favor. Si quiere citofonía, si quiere llamar, tener citófono por la casa y ver quién realmente le llama, mira, citofonía domiciliaria, no solo de empresa, no, también para la casa, alarmas, todo lo que es cámara de seguridad, prevención de robos, Tecno Santiago. Así que eso es Tecno Santiago, lo recomiendo absolutamente, vaya, cotice, ubícalo en en su página web www.cctvsantiago.cl o al contacto cctv.cl. Insisto, Tecno Santiago, lo mejor en seguridad en Puente Alto. Y nos vamos ahora con nuestro siguiente auspiciador, Mayerlin, a Bar 38. Oye, cada vez que nombro a Bar 38 suena repetitivo, pero me da una sed. Bar 38, nuestro querido y amigo, Memo, la muy fan ahí, el b e r n a Oye, bar 38, el bar i c o n o metalero de la zona sur de la región metropolitana. Con más de 11 años de funcionamiento, les ofrece gran variedad de cervezas. Mira, Eric, tú que no tomáis <risa> Heineken, Royal, <risa> Cristal. No, <risa> sé. Claro, Ah, Cristal, etc. Además de una variedad artesanal, como que tiene rubias, negras y ámbar. La mejor, las mejores tablas, empanadas, picoteos, tragos destilados de cualquier, mejo, cualquier bar de la, de la región metropolitana. b a r 38, desde los miércoles le ofrece Karaoke n i g h el mejor b a r r o c k e r o Usted, si usted es bueno para cantar, está acá al frente. ¿ah? Si usted quiere cantar, hacerse el artista, ¿ah? vaya y pidas un temita y la n a m á iba a cantar. No, y un par de c o m e t e s para la casa. d e m á s no le hacen regalo.、Además. No, si、sí, después de un par de cervezas artesanales, son todas todo las、no, no, no, no, no, estrellas de ¿sí? rosón. Sale una estrella. <ríe> el otro día yo, yo me parece el Mr. Night Pat, un cascabón de la casa, seguro. Es、eh, igual, y también ve uno, uno, uno que canta Jordi. No quiero hablar de él, pero、oh. eh, canta Jordi ahí y no la sí, hace bien, o、no, mi、otro. hermana. Eso, eso sí matan así. Los、no, no, no. temas romanticones, todo romántico después de dos cervezas. Chico, Bar 38 está ubicado en Avenida Concha y todos 685. Esto es para la gente que no vive en Puente Alto, porque los que viven en Puente Alto、yeah. saben dónde queda, o sea,、claro. que no e s t a hoy. Chico, Bar 38, vaya, consuma. Es un bar que no está. Colaborando en Puente Arto Rock and Roll, así que m a y e r l e esos son los colaboradores que teníamos. Vamos por más, vamos muy pronto y a e s t á n conversaciones y traer más colaboradores. Vamos, creo por lo, por lo que entiendo, viene una comida rápida, así que nos van a hacer llegar pisos, al cuchito, va al bajón, va al bajón. Oye, m a y e r l e n o s vamos con el siguiente tema de corte del Puente Arto Rock and Roll. Este un pedazo tema, m a y e r l i n ¿no? ¿Te pinca o no? Todo el rato. Algo en español queremos escuchar. En Puente Alto Rock'n'Roll, a d chicos, se viene. Un tema de la gran banda argentina, Fabulosos Cadillacs. O f a b u l o s o c a d i l l a c Manuel Santillán e l León. En Puente Alto Rock'n'Roll, a d dale, v a y l e Buscan por ajuste de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Los u r i o s o antes de morir, el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales. j u e g o de vuelta! ¡En puente alto rock and roll, c h i c o Esto es, fue, fue, fue, fue. Manuel Santillán e l León de los fabulosos Cadillac. Pedazo, tema Mayer, ¿te gustó no? Me encantó,、sí. me encantan los Cadillacs. í、sí, son b u e n í s i m o Hicieron una formación musical en mí. h a y u n a historia, a sí. O sea, tiene a r t a relación con Sonora igual, ¿no? Porque son, hacen, tienen, tienen viento. Por supuesto se... que sí, los fabulosos.、Sí, a u t é n t i c o Lo auténtico. De r a De ahí partió, oye, entre paréntesis, q u e r e m o s hablar, chicos, presentarle alguna una oferta variada que tenemos para este fin de semana. El tío Dani no l o s va a dar ni uno por esto, pero lo quiero presentar porque las bandas me interesan, chicos. En Bar, la ramada del Pleno Puente, va a estar hoy, mi, hoy día American Sound, para lo que le guste el sound con cachito y todo el show, w ¿eh? a Está Lechero m o n y la gran, y la gran banda Puente Altina, Sonora Carnicera. Así que eso es hoy, a partir de las 10, 0 la m a ñ a n a Exactamente, sí, sí.、Eh, bueno, se cambiaron algunos planes ¿Ya? y partimos hoy nosotros, i b a a abrir lechero con pero tuvo un problema,、claro. y、eh, partimos hoy nosotros con la Sonora Carnicera.、Bienísimo. Bueno, le damos nosotros, estoy hablando del nombre de, de toda la banda,、Voy. ya que tenemos la oportunidad de promocionar esta tocada hoy día.、Eh, bueno, y como te contaba, vamos a estar también el día domingo. el lunes y el martes o sea, somos e a s la sonora del pleno puente、sí. prácticamente nos enamoramos un día un post del dani, el dueño del pleno puente decía la banda de la casa tan increíble s í s í nos, nos amamos mutuamente si、sí. hoy el 15 también e s t á b、bueno, u e el 15 está n o 15 dedicado a las b a n d a s con chastina, ¿eh? está el, chileno, la, el representante que va a representar el curso de talento crudo va a estar e natural e r g í n a un saludo especial para n u e s t r o a m i g o felipe r a c o sis el código ¿ah? v a a e s t a r los p u n t a n e s también con el, el, el chico este cornejo el apellido que son pedazos banda y además va a estar la banda punk de p u e n t e alto una de las bandas de p u e n t e alto que e s t á en ese estilo que son los guatacas o saludos para el iban también ¿ah? s í bueno por supuesto los guatacas son amiguitos también de la banda sí,、claro. pues, nosotros estuvimos en el aniversario de ellos tocando que también l o、bueno. hicieron a campo u e n t y fíjate que conocimos e hicimos hartos lazos con varias bandas bueno, que hemos tenido varias tocatas después de l cumpleaños de guatacas a í que le agradezco personalmente al i v á n de que nos haya invitado ese día y de los lazos que se generaron después de esa tocata estuvo muy bueno el cumpleaños de guatacas y v á n producciones i v á Iván Iván n Producciones, ¿eh? Iván Producciones, a t a c a producciones Iván 16 c i s va a s t a r el mismo puente Anarquía Tropical Anarquía es una de mis bandas favoritas, que queréis que te diga Sí Y nuevamente nosotros la Sonora Carnicera que está sonando ahí, mira o no escuchando fondo calentado está de el y Sin remedio, sonora de... Oye, sonora de Llegar, otra banda buena, Wummayer. Me encanta Sonora de Llegar. Bueno, ¿Sí? se... bueno, es de las bandas que yo en realidad voy a ver, tanto Anarquía Tropical como Sonora, ellos siempre tocan juntos. Exacto. Entonces, igual siempre los voy a ver cuando tienen buenas fechas. Buenas. e n t e t e n i a Y también ese día estaba la NAM, pero muy Gran p e g r a n g r a n gran banda c h a y p u r a banda con c h e n t i n a con Pedro Mur, con Chantina. Con el Nahuel, con el Félix, ¿cachai? Increíble, un, un saludo grande a los chicos de c h a y Cura que siempre están tocando, que tocan increíble. Ha n estado varias veces en b a r t e r o n e una banda que está saliendo bajo, h a c un p o q u t o que uno en Argentina, así que representándolo s muy bien al, al rock, al metal, al, al rock de raíz que hace c h a y Cura. También va a estar l o s c i r Rosis, el deber de beber. Y de nuevo, Sonora Carnicera, esto es el número 17.、Oh, <risa música> Somos como <música> h、eh, u e v o duros. Estamos、claro, <risa> no, poniendo Sonora. ¿Ah? Oye, el 18, esto ya, el martes, oye, los que, que lleguen el 18 son héroes. Son héroes. Máster, héroes. Máster, máster, ¿Ah? máster. El 18, mira, tenemos, van a tener a s o n o r Sol y lluvia, mira, Pachuco y la Cuba, Nacán. Y terminan con. Bueno, entre medio van el grupo s folclórico, s Cueca s f r a s Fiesta s Pocho, hasta las 10 de la mañana.、Okay. Dos ambientes y también va a estar ese día Sonora Carnicera. Así que.、Ah, por hoy supuesto. Oye, no me g t a b a más. Mándale salud a tu amigo de, de Sonora, al Lendris, a todos los cabros, pum.、Pues. b Un e o un cariñoso saludo. Que creo, parece que están en las fiestas de empresa. Yo no sé cómo van a llegar el día. ¿Ah? Yo no me voy a hacer cargo de esto. Solamente me h a g r cargo en de generarle las fechas, de decirle a la hora que tienen que estar. Pero en verdad no, no voy a hacer cargo de cómo lleguen, ¿Cómo lleguen ya el, el día、número. de hoy. No, ni tampoco el 18.、Pues. Okay, más. Pero el claro, 18, como les digo, claro. Ya no, no sé,、pues. imagínate, pobres cabros.、No, ¿eh, ¿Ah? Así que bueno, le mando saludo s a todos los, todos los chicos. de la sonora, al i e n d r i c h que es nuestro vocalista y bajista y bueno a los que no están también porque tienen、eh, q u é se yo responsabilidad de cosas que hacer que yo sé que les gustaría estar Pero que no está, por ejemplo, en l Ártiga, nuestro、ah, tecladista.、Mira. Así que, puta, ojalá la pase muy bien también él y que se genere un espacio lindo con su familia, que es por el motivo por el cual no está esta no va, en estas esta fechas no con、estar. nosotros, claro.、Oye. Pero de todas maneras, el cariño y también lo extrañamos á b y todo eso. Así que, bueno, pura buena energía ahí、sí, con、claro. los chicos. Oye, entre v a l e n t i a y Mira, esto va a ser en Santo Domingo, 178, esquina Clavero, Bar Pleno p u e n t e ¿ah? Espero algún día el Dani se ponga con una visita, alguna artesa,、ah, pero no estamos haciendo la promoción, pero más bien por las bandas, la verdad. Y me, me llamó, nos llamó la atención a Juan Carlos y a mí, bueno, y a la Mayr, la, la parrilla. Está buena la parrilla. Muy buena la cartelera. Sí, se, buena. se la mandó, también le mando saludos a Camilo Rudo, que es el productor con el que está trabajando ahora el Dani, Dani.、Sí. y que también nos contactó a nosotros, así que también estamos súper agradecidos de. De Camilo, que es como un nuevo integrante también aquí en la familia Carnicera. Nada más, hoy e、eh, a idea l m i r e a l n día vamos a t r a v e z En la primera temporada. Tuvimos a Sonora acá y entonces lo recordábamos en off. Sí, Sonora, fue un escándalo fue acá. f e r m o s o Sí, <risa> por el modo. Oye, chicos, de、no, verdad. La e r a sonora con Isabel, para nosotros fue un gran honor tenerlo acá. Como todos antes, ¿no? Lo que pasa es、sí. que nosotros somos dos integrantes. <ríe> Son caletas. Entonces, pucha, aquí Antonio por el espacio nos dijo que podíamos venir solamente seis.、Sí. Igual tocamos como dos o tres temas. Sí, con bronce. No, que... La verdad, uy. sí Teníamos guitarra, parece que trajimos una conga también.、Falta、un cuiro.、Sí, claro. claro, no ya de todo,、sí. claro, Todos bailando. O sea,、sí. integrantes nos sobran. Claro. <ríe> <ríe> El caballero, d e s de abajo de la recepción, hasta él bailando, ya lo ¿Eh? se escuchaba hasta el primer piso, no la jodió. Así que, pero siempre agradecemos a las bandas por entrar a este rock n roll, es un, un programa que se arma en ese sentido, traer bandas en vivo, o c a c h a v i Y el tema de los agústicos, el tema de las entrevistas. Siempre tener una banda acá en el programa para nosotros es la idea de hacer puentear el rock and roll. Claro, le ponemos un poquito de rock americano, metal americano, inglés, cachai, para amenizar un rato. Pero la idea es, es fundamentalmente esa: de traer bandas en vivo y darla s a conocer como ahora está Olivia b o c á en la mesa, cachai. Entonces, la idea es esa, Sandy, que siempre se, y sobre todo bandas puentealpinas que d a m o s un espacio para eso. Hace, a, muy pronto, el 5 y 6 de octubre, se viene el concurso Talento Crudo en Espacio Mata y hay bandas como a q í chileno que van a representar a Puentealpina. Está o sea, bueno, están tocando increíble. De hecho, hay bandas puentealpinas que están representando, representando a otras comunas, pero entre comillas, entre comillas, puentealpinas, como Poseción, por ejemplo, que va por La Luntana, está Gardenia, Gardenia, que toca por Quinta Normal. Está Reino, un Reino Celeste que va por el cajón del Maipo. o q u e es más? Está Energía Natural, como voy a olvidar de ellos. Energía Natural que va por calle de tango. Así que te, yo creo que, mira, yo digo al primer y segundo talento crudo, yo creo que esta es la mejor. Hay, hay de todo, la variedad es increíble: hay punk, hay cumbia, mira, cumbia, hay rap, hay hip hop, hay metal, hay rock. Entonces, esta variedad, este talento crudo. Que, repito, se va a organizar el día 5 y 6 en Espacio Mata. Esas son la preselección. La final, creo que es el día siguiente, el 12, sino, o sea, la semana siguiente, el 12. Y espero que estas bandas que nombré estén ahí. Estén ahí. De hecho, vamos al próximo programa, vamos a hacer un, un especial mayor de las bandas que van a representar. A, entre comillas a l g u n o s chicos que vienen de p o t e alto en talento crudo excelente, sí, dale espacio que, que orgulloso de nuestra banda f u e s t a en china Antonio, que bueno、increíble. tu trabajo que igual estáis siempre reconociendo a los músicos que h a vemos en de la comuna、sí. así fue como nos conocimos de hecho, de hecho así fue、sí. así que nada,、eh, un honor la verdad tener la banda acá en Puente hay muy buenas bandas, cachay hay es que solo darse el tiempo de escucharla, darle el espacio ahí, ahora está complicado con el tema de los espacios pero hay que ir ganándoselo Están i hoy haciendo espectáculos、sí. en el Rock Stage. El s t á reparto está hecho en, en alguna oportunidad de dar espacio a las bandas Puente Alpina, pero、eh, por el puente ya está dando harto espacio. Así que hay que ir ganándose los espacios, y trabajando y grabando en forma, en buena calidad para que, para que la, los dueños de b a r e s entiendan que las bandas Puente Alpina. Hay un trabajo, hay un trabajo, trabajo serio. Exacto. Entonces, l a i diga que entiendan que hay un trabajo, que hay grabaciones, filetes y que son de buena calidad. ¿ya? Así que hoy, Mayer, nos quedan 5 minutos de programa. Hacemos re Repetimos la invitación. Por favor, háblala tú. Hoy día b、ah, r i m o s l u e r t a Súper volando. el sí, Increíble, ¿no? Increíble. No, se pasa rarísimo. Y aparte, tenemos la pedazo de vista acá en Puente Alto, en el, el, el set de Puente Alto Rock and Roll. Tenemos, tenemos un, un invitado especial que nos está escuchando acá. ¿ah? Que es el dueño, patrón, ¿ah? inversionista m a y e r No, don Juan Carlos. Acá lo tenemos acá en la mesa. El ¿Ah? maestro. Nos quedan 10 minutos más, mira o no? 10 minutos mal,、sí, tau... él lo decidió. ¿tú? Cacha,、porque、mira, dedito para arriba, dedito para arriba, como los emperadores. Cachai, ahí, si es dedito b a j o nada, estamos listos, afinados.、Eh, pero si es dedito para、eh, arriba, 10 minutos, a l a r g u e n l a No, pero así da gusto、sí. este tipo de jefe, oye, porque.、Oh, sí, bueno, ayer me estaba hablando que、eh, una de sus filosofías es siempre compartir el conocimiento y eso lo respeto y lo admiro. Oye, e c o n o e s Sí, cachai, entonces, tiene, tiene esa, esa filosofía. Oye, también les queríamos contar que vivía. Estaba invitado Rolo de Pueblo de las Arañas. No puedo asistir por un tema de, de trabajo y se entiende absolutamente. Muy pronto lo vamos a tener. La gran banda puentealtina que inició el hip hop, el rap acá en Puente Alto, según yo, es Pueblo de las Arañas y, y Rolo. De hecho, el hermano e Rolo, un dato free que voy a darle al hermano Rolo hace poco,、eh, en este caso Sebastián a p i o l a z a fue elegido como el vocalista oficial de los Ramblers,、uh -huh. el nuevo vocalista de los Ramblers. O a sea, un puente altino en este momento está tocando en la gran banda de que lleva como 50 años. Oye, yo tengo un tío. Los Rambles. Yo tengo un tío que t o c a en ¿Eh? los Rambles. No sé si seguirá tocando algo. Que... Oye, tarrita,、sí. no、yo un video? y e son todos tatita, hermano. s o Ricardo, sea... mira, no sé si aún seguirá ahí. ¿Hay? Ricardo, guitarrista. No tengo idea, yo、no、lo、peor. vi y lo fui a v e r o y e de hecho, mira, la, la ironía de la vida. Sebastián Apelaza aparece en el nuevo video de Ajit Chileno, ¿cachai? Y lo presentaron, lo hicieron en. El... En una construcción y estuvieron grabando el video en la Serra Ballena, a c a c h a Y Sebastián fue el actor principal porque además es actor.、Yeah. Entonces ahora hicieron en el canal 4, creo que hicieron un, un casting, pero en televisión, para elegir al vocal, nuevo vocalista Los Rambles. La Madrid, e s Exacto, en la, en la Madrid. La Madrid hizo un casting, g c a c h a Llegaron vocalistas y, y el más joven, el que te cogió como Jovito, o c a c h a Como bien, bien, toda la onda, Terma z u l yo me acuerdo, Joví,、sí, yeah. esa selección. Y de repente g a n a ¿cachai? Un puente altino, que además canta hip c o y hace ahora, actualmente está pasando por todo Chile en esta fecha, está copado u n pega. Sebastián Apiolaza, si no estaba escuchando Rolo, un saludo para ti, para tu hermano. Partieron con Pueblo de las Arañas y uno no sabe de todas v u e l t a a la vida cómo llegáis a escena, pero eso es trabajo, además es actor, entonces eso es trabajo, eso es consecuencia, darle, trabajar, trabajar, trabajar. Entonces, esa es la enseñanza que le damos a las bandas: decir chicos, no, no se defrauden. No, yo sé que muchas cosas pueden pasar en el camino, pero le d e a a seguir trabajando, seguir apoyando, seguir estando. Es importante también que las bandas lo que s i e r Mayer, hace un rato. Es importante de m é r i d a ver a otras bandas que no s e a tu banda.、Sí. Yo siempre he dicho, o sea, hay mucha política de decir n o、no, me encanta el, el, el rock del m e t a l Puente al Tiro, pero muy pocas veces, yo lo digo como productor, ves a otros músicos. No toca ese día ir a ver a otro espectáculo. ¿cierto? Bueno, sí, a mí me encanta ir a ver otras bandas porque, bueno, por ejemplo, las bandas que te decía delante, ahora estamos escuchando Sonora Llegar, que su tema ¿Penicio? es Viernes. e s、ah, un tema ad hoc sí, para el día、obvio. de hoy. Así que, bueno, me encanta ir a ver otras bandas porque, bueno, uno aprende. Sí,、claro. Uno aprende y, bueno, igual hay un tema de ego también, porque es bastante común, igual, entre los músicos. Que de repente podríamos tocar ese tema ¿El un el día, Sí, sí porque s a b é s que Sí,、ah. o sea, en ¿Sí? la música se ve demasiado.、Oh, Entonces, pero bueno, cuando se, uno、compadre. se puede generar admiración a otras bandas es porque no, no está tan grande, le es bueno uno, po,、sí. ¿cachai? Porque siempre estáis aprendiendo y tenéis la humildad también sí,、claro. y aceptáis críticas、sí. constructivas, po,、sí. o sea, es la única manera de, de ir mejorando. Absolutamente, de hecho, yo, yo lo comento siempre: yo ido a Ciento Tocata, de repente el otro día fui a Boston Negro, que lo hicieron acá en la Plaza de La Paz, y lleno, estuvo、bueno. buenísimo, el c e o lleno, ¿cachai? Y la gente. Eh, los chicos del hip hop tienen algo que los de rocker, o s metaleros no tenemos, Maric ¿Sí? que se apoyan entre ellos, los sí, chicos sí. Llegan, se quedan hasta el final. Ven todas las bandas. Ven todas las bandas,、sí. ¿cachai? Entonces, de repente es bueno, vamos, nos, yo creo que nos da para más de un programa, y no digo u e m o a a una temporada, u a m a un g a r o g o g m a un p o s r m a un p o g r n p r o g r a m n p r o g r a m n p r o g r un p r o g r o g un o g n o g r a m n o g r a m a un a m a un a m a o g a m a un p a m a un p g un p o g a m a un p r o g un p r o a m a un p o g un p r o n p r o g a m o g r a m a n p r o g a m o g r a m n r o g a o g r a un g a m a n p o a m un o g a m a un p o a m programa, un p o p r r a m a u o Pero, Pero también están aterrizados. Siempre es aterrizados. Aterrizado. Aterrizado. Y decir, r s e s q u e v u e l e a ir a ver otros mandos, porque como dice una mayor, tú aprendes, ves otras puestas en escena, ves, ves, ves muchas cosas, ves otros otro músicos. Entonces, siempre es positivo ir a ver. Y se generan lazos también, Antonio. O sea, también, Antonio, que,、eh, o sea no, es, no es algo menor generar contactos que dentro de todo el trabajo que yo hago con la Sonora Carnicera.、Eh, créeme que uno de, del. Los trabajos que más me gusta hacer es esto de sociabilizar con otras personas y generar este tipo de comunicación para llevar también la banda a otros lugares. Excelente. Oye, De hecho, tú soy la que lleváis y tú le decías cuál es tu s o r a ¿no? Sí, con el vocalista que es Leandrich, claro. Con él vemos todos esos temas de las fechas y con q u i e n e s tocamos y también los contextos, porque sabes tú que nuestra banda es una banda contestataria, entonces n o vamos a cualquier lado. No, además, está el e tema de c o n s e c u e n c i a también. Sí, la letra.、Sí. El 24 de noviembre vamos a estar en, la, en el carnaval de la Villa O'Higgins, estamos bien contentos porque vamos bien. a ustedes e s、sí. t a m o s en el carnaval de, de la Parinacota. Muchos carnavales, muchos, estamos、sí. orgullosos de participar en tantos carnavales. La consecuencia, habla de eso. Exactamente. De hecho, a mí me gustó cuando t u e la primera escucha de Sonora, me gustó, cuando, me gustó pues, o sea, obviamente, sea, o son pedazos de banda, pero me gustó mucho por el activo en letra, la consecuencia que tienen cada uno de n s o t r o s De sus temas, hoy le quería mandar un saludo entre paréntesis a Alonso y a Máximo t o d o lo que nos están escuchando en estos momentos. Así que chicos, vayan a acostarse, <risa> es muy tarde. <risa> no, síganlo escuchando en Ponte Alto Rock and Roll.、Ah, hoy día bailaron c u e t a así que felicitaciones a ellos. v i el video, lo hicieron increíble. Así que nada, un saludo para ellos y seguimos con p u e n t e Alto Rock and Roll. Ya nos queda menos, estamos despidiendo el programa. Ha sido un programa increíble. una nueva, Tenemos nueva s c o n t r a t a c i o n Espero e s le haya gustado la señorita Mayerling de Sonora Candicera en los controles. Por supuesto. Muchas gracias por la invitación, Antonio.、Eh... Espero poder h a c e r una p o r t e como te dije, y gracias por dar, darnos este espacio para pa promocionar、eh, nuestras tocatas y lo que se viene este fin de semana, que en verdad se viene hardcore. Hardcore, hoy se、sí. viene power. Así que,、sí. chicos,、eh, vamos terminando el programa. Un aplauso para ustedes.、Los、chicos, Está, está Eric、ah. y todavía Sandy acá del himno.、Ah, así、bien. que agradeciendo el espacio también, la, la oportunidad de, de, a, a la radio, a la radio 107.5,、sí. Radio Puente Alto. A Don Juan Carlos, el Big Boss de la radio.、Sí. Así que a g r a d e c i e n d o Y creo que ha sido un muy buen programa. Espero que lo se hayan entretenido, chicos.、Eh, espero que haya gustado. Siempre tomando temas contingentes, hablando de música, hablando de, de, la, de las bandas, hablando de bandas emergentes, bandas más consolidadas, de espectáculos. a s i q o e asista en este fin de semana. Hay buenas tocatas. Están o i s c o está insomnia, toy face allá, círculos sagrados. As, asista, apoye. Hay varias bandas, hay varias t o c a t a r roqueras a nivel metropolitano. Así que la idea es que la escena se siga manteniendo. Nos vamos a ir con el tema final, ya Mayer, para cerrar super p a w e este programa de Puente Alto Rock and Roll. Hoy, viernes 14, Fiestas Patrias. Se、si、nos viene la empanada, l o a n t i c u c h o compadre. El asadito. o h o y Los 3 kilos de más que <coughs> no se <coughs> llevan. n a s Como mínimo, <risa> ¿no? no sí,、si no、es el mínimo. Pero no. vamos, no me voy a restringir en nada. No, no, no hay que m e d i r s e No, hablar de tetraco no, no, no se habla en la radio, pero sí empanadita,、ah, tra, eh, traquito, dale traquito.、Sí. Empanadita, carnecita, la ensalada chilena, la buena,、ah, buena ensalada de, de papas con mayo. Celebre, en,、eh, sanamente, tenga cuidado si maneja, no beba.、Eh, por favor, cuídese. Por un 18 sin, sin accidente, por favor. La idea es que se cuide, que mantenga su familia. El tema de la tranquilidad, que usted anda en la calle, pero anda sobrio. En este momento venía la m a y o r en la micro y me dijo: ¿Sí? ¿Quién es pasado? ¿Qué? Ah, yo le dije a e m p a n a r no. n、no, pasaba copete, yo.、Ah, Complete. Y es casado. s o la、sí. micro, la micro, la o sea, m i No era que venía un, un ser ahí e Manuel Dolores, no. Era la micro, así. El ambiente, 18. Es c h e e r que venían toda la gente de la empresa, todos postre, ¿no? Nunca de jugo e la fiesta de la empresa. No, Nunca. No. Ah, porque lo están viendo. Así que, Mayer, vamos por el tema ya cerrando. El tema que te pedí, cerrando. Puente alto, rock and roll. Queremos terminar. Superpower. Todos saben mi afición, mi fanatismo por la, según yo, la mejor banda del mundo. Sí. Nos, ah, sí. La banda es inglesa. El bajo, el señor Steve Harris. En las vocals, el señor Bruce Dickinson. Pero esta vez elegimos un tema diferente. No es Bruce Dickinson en las vocals, sino. Steve Harris en bajo, j a n n i s g e r s en guitarra,、eh, Dave Murray, Nick McBride, y si v e n e según yo, la mejor banda del mundo en Puente Alto Rock and Roll, ya cerrando el espacio, Man on the Edge con Blaze Bailey en Puente Alto Rock and Roll. g r a c i a s cabros, buenas noches, Puente Alto Rock and Roll.、Uh -huh.